Dos minutos quedan para llegar a las、eh, 9 menos 10 y, y nosotros vamos a hablar de la Semana Santa porque cada vez está más cerca. Precisamente la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades、eh, presentó ayer su programa de cuaresma. Ha editado 5.000 ejemplares de programa de mano. Un tiempo litúrgico que comienza hoy con el miércoles de ceniza. Se han programado más de 70 actos. Destaca el v i a Crucis que tendremos el 3 de marzo. Y el pasado que el pasado año no se pudo celebrar debido a la lluvia. Ayer se presentó esa programación preparada por las 31 cofradías y hermandades ilicitanas con el objetivo de、eh, pues、prepararse de cara a la Semana Santa 2023. Pues bien, para hablar de esos actos y de ese programa, contamos con el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Bien, ayer se presentó el porqué. Qué, ¿Qué imagen es la que habéis escogido para ilustrar el programa de Cuaresma de este año y por qué? Bien, la obra que representa la portada contra portada del programa de Cuaresma es una, una obra de, de Rodrigo Cabezudo, un diseñador gráfico de Valladolid, muy cofrá de él, que realiza varios trabajos y que ha, ha escogido el tema de la cofradía de la. las imágenes de la cofradía de la conversión de la mujer samaritana p o r q u é que llama la atención al artista pues que es una escena de semana santa que sólo se representa en el levante en el resto de españa ...en la semana santa no, no aparece porque la, la samaritana representa un pasaje propio de la cuaresma que es、eh, y habla de conversión la cuaresma es tiempo de conversión tiempo de preparación para vivir la semana santa y En ese sentido, vio muy interesante que fuera la, el momento de la escena, d el pasaje evangélico de la conversión de la mujer samaritana, de que ilustrara este programa de cuaresma como punto de salida de todo, de todo este periodo de, de preparación. Ayer presentaron、eh, ese programa de manos, son 5.000 ejemplares los editados. ¿Cómo va a ser su distribución? Sí, principalmente a través de las 31 cofradías y hermandades. así como de las distintas parroquias de la ciudad y también a través p u e s en e l ayuntamiento hay algunos ejemplares, en la Concertaría de Fiestas, de manera que esta intensa actividad que se organiza desde las custodias de u mandado de delce, así como de la Junta Mayor, l l e g a al máximo número posible de personas y puedan, si, si, les, si es de su agrado, puedan participar en ellas. Ayer, en el acto de presentación de los programas, de los 70 actos que se han programado, ustedes destacaron el del de e Vía Crucis por la Paz. ¿Por qué? Pues porque esta, esta celebración del Vía Crucis se incorporó al programa el año pasado de forma extraordinaria, atendiendo la,、eh, la llamada del obispo de la diócesis que pedía que acabara de, acaba de iniciarse el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania. Y... Eh, estamos en unos momentos de que intensamente se pedía por la paz y se pidió que las cofadías s la hermandades hicieran un, un gesto, una celebración, un momento de oración por, por la paz y que en cada población se h i c i e r a el momento de celebrarlo. Y aquí vimos conveniente y creímos que era una buena iniciativa r e a l i z a r este v i a t u t i s en viernes, que es el ejercicio. De、eh, la acción t í p i c o de la cuaresma, revivir la, la pasión de Cristo, a través de las q u i n c estaciones e que se recogen en el primer día crucis, y pensamos que sería una buena iniciativa、eh, realizar s e en r i m e r crucis y con la imagen de Cristo de s a l a m e a que como todo el mundo sabe, pues, es una de las devociones más importantes de la ciudad de Elche y que más, y que más gente、eh, aglutina alrededor de su procesión en la madrugada de jueves a Viernes Santo. ¿Qué sucedió? Que con todo preparado, con las 15 estaciones preparadas con distintas imágenes de nuestra Semana Santa, pues que la lluvia impidió que se celebrara. Y decidimos en la, en la Junta Mayor de Cofradías, junto con todas las cofradías y hermandades, que、eh, esta celebración queríamos que se mantuviera en el tiempo y que como el año pasado no pudo ser, pues este año volvíamos a hacerla con el Cristo de j a r a m e a Y con la intención de, además, por desgracia, seguir pidiendo por la paz, porque un año después volvemos、pues、que el conflicto en Ucrania continúa. Sí, y hoy hemos leído titulares、eh, nada, nada buenos、eh, por el discurso ayer de Putin.、Eh, es muy necesario ese Villacrucis, como también hay otros actos destacados en este tiempo de cuaresma. Por parte de la Junta Mayor, el más, el principal,、eh, ¿cuál es? Por parte vuestra. Pues destacaríamos el pregón de Semana Santa, que tendrá lugar en el Gran Teatro, como es tradicional, el día 25 de marzo, y que será pronunciado por Asun Berbegal. Asun Berbegal, aparte de ser una persona muy formada, es doctora en antropología, profesora de secundaria, y, y ser una persona, como digo,、eh, que ha estudiado y analizado el fenómeno de la Semana Santa. Asuna、es una persona tremendamente cofrada. Eh, eh. Fue la primera, primera capatal, el primer paso portado por mujeres que hubo en la comunidad valenciana y el segundo de toda España. Y Marque, Marque, María Santísima de la Victoria. y marcó, Esto marcó una intención un después en la Semana Santa erititititana con la incorporación de la mujer a la, a la figura a, a, al puesto del costalero, que hasta ese momento únicamente estaba Era desempeñado por hombres. No ya por esto, sino porque es una persona、eh, increíble, una persona que ama la Semana Santa, que la vive con intensidad y que la sabe transmitir con mucha intensidad también y con mucha belleza. Y ya por, por eso llevamos、eh, tiempo pues, pensando en ella como una de las personas que, que nos gustaría mucho que pronunciara el perdón de Semana Santa y creemos que ese día pues, va a ser un día muy especial para todos. ¿Cuál es la valoración que realiza como presidente de la Junta Mayor de esta Cuaresma de 2023 y de la Semana Santa que se iniciará en abril? Pues、eh, lo que, el primero que le pedimos a la, que esperamos de, de la Cuaresma, que sea un tiempo, sin duda, para la conversión, para la conversión de las personas y para acercarnos más a Cristo, porque ese es el origen y la, fun, la finalidad fundamental de las cosas ya en Hermandades. Sin esto, nuestro sentido queda un poco desvirtuado y un poco carente de, de fundamento. Es un tiempo para que miremos especialmente、eh, y nos preparemos para vivir el misterio fundamental para los cristianos, que es la pasión, m u l t i y resurrección. Y tratando de imitar a Cristo, que se preparó durante 40 días en el diálogo al desierto, la Iglesia、eh, celebra este tiempo, un tiempo de conversión, de preparación. Hoy iniciamos el tradicional ayuno y abstinencia de comer carne, que nos invita a la iglesia a celebrar, a poner en práctica, como un conjunto de pequeñas renuncias y de mirada interior para、eh, prepararnos para el encuentro con la resurrección, que es el momento más importante. Y en las cofradías de h e m a n d a d e s que no son ni más ni menos que esa parte de la iglesia que celebra con especial sensibilidad, La, la, el culto público a la pasión multiresurrección es el tiempo de prepararnos、eh, a sí mismo para celebrarlo con, con intensidad. Se van a preparar los, los ensayos de las cotallas de hermandades, algunas de ellas ya están, ya están metidas en harina.、Eh, se van a preparar todos los distintos enseres, se va a preparar la vida de hermandad y se va a celebrar una gran cantidad de actos de culto, que son los que se recogen en este programa de cuaresma. Para que los cofrades vayamos metiéndonos en, en materia y vayamos centrándonos y vayamos enfocándonos para la celebración de la Semana Santa, que esperamos que este año, ya sin ningún tipo de restricción, p u e se s pueda celebrar con, su, con todo su esplendor. Sí que puedo decir que me llegan comentarios muy positivos de las c o f r a d e a s y hermandades, que, como digo, ya están realizando los ensayos, los primeros ensayos, las primeras igualadas de costareros, las primeras mediciones. Están Observando que está habiendo una muy buena respuesta. ¿Recuperar la normalidad este año de la Semana Santa qué va a suponer? ¿Qué novedades son las que vamos a ver? Bueno, pues vamos a poder volver a los itinerarios tradicionales que el año pasado se vieron modificados con la finalidad de evitar calles demasiado estrechas o recorridos por tramos que no permitían. que no permitían mantener muchas distancias, sino que iban a h a b í a recorridos que hacían pasar por calles estrechísimas y que hacían que el, el recorrido profesional, digamos, se enroscara a través de diversas calles, no permitiendo ni el paso de personas, ni, ni como digo, pues e s o que se、si, o b u v i e r a una, una, unas distancias, una, una, una amplitud. Entonces, esas calles que se evitó el año pasado, este año vuelven a recuperarse, que son calles muy vistosas, muy apreciadas por las mujeres y hermandades, y sobre todo pues vamos a abandonar definitivamente el uso de la mascarilla. El año pasado pues todavía、eh, los costaleros que iban cargando por fuera, incluso por bajo del paso, o las presidencias que no iban cubiertas, iban. Tenían que estar u s á n d o l a s estaría ya todo eso fuera. ¿Y han hablado, por último, con el ayuntamiento, el equipo de gobierno, para que las obras, por ejemplo, de la represeta de Lesbarques no sea un obstáculo? Sí, sí, eso ya está consensuado y desde la Junta Mayor de Cofradías, nuestra compañera que lleva a sacar estos temas, y h a hablado con la empresa, con el ayuntamiento y la represeta de Lesbarques va a estar libre y expedita para la, el paso de las cofradías. Pues que todo salga muy bien. Gracias por explicarnos este tiempo litúrgico eh, que eh, empezamos, que estrenamos este miércoles de ceniza.、Eh, pre el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez, gracias por sus explicaciones. Gracias a vosotros. Hasta luego. 101.4 Tele Elch Radio Marca.